Ay, ¿qué está pasándome? Es que no lo entiendo. Si a los engaños dieran premios, hubiera varios ya g a n a d o No me interesa tener novios. Eso es historia, ya lo sé. 「あきん どうぞ。 Bye.